Entrevista telefónica con una persona de Trelew. De Trelew. Cecilia Vera es coordinadora de salud municipal eh, en Treleu, en Chubut, particularmente en algunas ciudades. Eh, han retrocedido en las fases que eh, supone la cuarentena. Uh -huh. eh, acá estamos en fase 5. Allí en la provincia de Chubut se conoció que en algunos puntos debieron retroceder a la fase 2 por eh, nuevos casos de coronavirus y, bueno, eh, la situación sanitaria que empezaba a complicarse. Por eso estamos en contacto telefónico con Cecilia Vera, como decíamos, coordinadora de salud de la Municipalidad de Trelew. ¿Cómo le va, Cecilia? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. ¿Usted? Bien, aquí estamos con toda esta situación, como ustedes decían, nuestra ciudad. A partir del día lunes... Eh, Se informa desde el Ministerio de, de Salud de la Nación que Trelew eh, tiene transmisión viral comunitaria. Bien. Eh, para aquellos que por ahí no conocen Trelew, cuéntenos cómo es la ciudad, qué cantidad de habitantes tiene, cómo está conformada. Bueno, Trelew tiene eh, alrededor de 130.000 habitantes. Es, es, una ciudad, eh, que, bueno, es una ciudad bastante de paso. Sí tenemos, tenemos varios Varios puntos de ingreso a la, a la ciudad y te, lo más cercano que tenemos, bueno, hacia el norte es Puerto Madryn, uh -huh. que son más o menos unos 60 kilómetros y bueno, también compartimos en, en menor distancia con lo que es Rawson, la capital de nuestra nuestra provincia y otras ciudades más pequeñas como, como Gaiman, Dolaón. O... Eh, Cecilia, es raro lo que ocurre porque la provincia de Chubut fue una de las últimas en donde se detectaron casos, es decir, una de las últimas en donde comenzó la pandemia eh, más tarde en, en la República Argentina. Eh, Así es. Co comentame cómo, cómo es eso, cu cuándo se detectaron los primeros casos eh, y cómo están ahora. Sí, la primera ciudad de, de nuestra provincia fue la ciudad de Comodoro Rivadavia con un, con un caso positivo que ellos tienen... Eh, la particularidad, bueno, que era con nexo epidemiológico, eso significa que había viajado la, la persona y uno de sus contactos estrechos, bueno, da positivo y hasta ahí se resolvió. Nosotros en, en nuestra ciudad tenemos el, el primer caso que se confirma el día 30 de abril uh -huh. Uh -huh. y hace no mucho tiempo, es una persona que empezó con los síntomas el 18 de abril pero no se pudo identificar el nexo epidemiológico. Si no era una persona que había viajado, no se pudo identificar quién, quién lo había contagiado. Eh, de ese caso positivo se desprende eh, otro caso eh, positivo, hasta ahí veníamos bien, y alrededor del 26 de mayo es cuando aparece nuestro segundo caso eh, positivo, que a raíz de ese surgen cuatro casos más. Y también sin nexo epidemiológico no se puede buscar, no se puede encontrar todavía el, el contagio y el día 30 aparece otro caso positivo con las mismas condiciones, sin nexo epidemiológico. Entonces, bueno, por estas características de, de que han pasado estos, estos tres eh, casos sin nexo epidemiológico, sin relación entre ellos, es que, bueno, se decide cambiar a, a esto de la transmisión comunitaria en nuestra ciudad. ¿En qué fase estaban ustedes ahí entre Leu y... Nosotros estábamos en la 3. Mm. Y, y, Habíamos o sea. empezado a habilitar lo que son las actividades recreativas, actividades deportivas, eh, de hasta, digamos, reducidas de hasta 10 personas. Habíamos mm. empezado con algunos deportes como tenis, pádel, pero mm. bueno, eso, eso se, tuvo que se volvió para atrás. atrás. Eso se, Exactamente. Se, se prohibió de vuelta. ¿Y a, sí. ¿Y a cuántas personas, Cecilia, eh, eh, tienen aisladas a partir de estos casos? Eh, o, o Con está... contactos estrechos, sí. 51. 51. Esto sí. para tratar de, es de, fre de frenar este, los contagios. Exactamente, sí. Desde el área de, de epidemiología se está haciendo un trabajo fuerte, sobre todo en, en los centros de salud eh, cercanos a, a estos casos positivos, eh, Se montaron estas unidades sentinelas que, que lo que van a buscar son las personas que, que tengan síntomas y nosotros tuvimos una, un cambio de, de definición de caso sospechoso a raíz de esto en nuestra ciudad. Entonces son aquellas personas que tengan síntomas, pero es con o sin nexo epidemiológico. Entonces, bueno, para hacer un mayor control. Bien. Ya se han testeado más de 100, eh, se han entrevistado y se han hecho test alrededor de, de 100 personas, 110 personas. No a todas se les hizo los test, pero sí a todas la, la entrevista epidemiológica y de acuerdo a los datos que iban surgiendo se pudieron hacer los, los estudios que correspondían. ¿Cuántos casos confirmados entonces ahí en la ciudad de Trelew? Ocho casos. Ocho casos. Ocho casos confirmados y hay 51 personas aisladas. Eh, eh, con contacto estrecho. Sí. Con contacto estrecho, está bien. Eh, Cecilia, ¿y ahora cuándo se evalúa? Dentro de 14 días, eh, ¿cómo sigue esto? y sí, uno se evalúa, lo evalúa cada 14 días. Nosotros eh, lo que vamos a hacer siempre trabajando en forma conjunta desde el municipio con lo que es eh, el Ministerio de Salud de la provincia, que es el que nos va definiendo y nos va marcando cómo, cómo debemos seguir, pero se van haciendo revaluaciones re semanales. Ah. Sí como para ver cómo, cómo seguimos, si hubo un aumento de casos, si no. Cecilia, ¿cómo está la situación en Chubut en general en la provincia? Y es, es, tenemos una situación particular, ¿no? Nosotros, eh, bueno, es de público conocimiento lo, lo que pasa por ahí con, con nuestra provincia, sobre todo con los trabajadores estatales, con el, con el tema de la, la falta de pago, el retraso uh -huh. en, en el pago. Les adeudan los sueldos de marzo, todavía. Exactamente. Eh, digo, pero en, en términos epidemiológicos, digo, ¿hay muchos casos? No, no, nosotros solamente tenemos esos dos casos en Comodoro, uh -huh. que ya son eh, casos resueltos, y solamente en nuestra ciudad. Bien, o sea, solo acá entre la, por suerte en el resto de la provincia no, no han aparecido, pero bueno sabemos que, que nadie está inmune a, a esta enfermedad. Bien, ¿y la fase 2 qué supone Cecilia? En la fase 2 lo que nosotros hacemos es, eh, bueno, el tema de la circulación de, con, de acuerdo a la terminación de DNI y por las características de, de nuestra ciudad lo que se permite es eh, la apertura de los comercios. Es decir, si no se habilita ningún tipo de actividad hasta el momento recreativa. Nosotros habíamos eh, podido hacer eso y también las reuniones familiares se habían habilitado que era el día domingo hasta 10 personas eso también se volvió para atrás. Entonces, principalmente esto de la, la apertura de, de, bueno, siguen los comercios de primera necesidad y los comercios de segunda necesidad, pero con un protocolo muy, muy estricto. Bien. Es solamente una persona que puede entrar a, a comprar, solo dos empleados para poder asistir. ¿Y la situación social cómo está en Trelew? Bueno, nosotros desde, desde el lado de. De lo social estamos conteniendo mucho, nosotros eh, lo que hacemos son la elaboración de viandas, sí, ¿sí? Para, para asistir a aquellas personas y también bueno los bolsones de, de alimentos, eso bueno, con toda esta situación sufrió un incremento claramente. Sí. Sí, sí, sí, sí, como en todos los en todos lugares. Como ah, en todos lados, sí. así que sí, está eh, haciendo un trabajo muy fuerte en esto sí, también. Sí, el interés nuestro de hablar con, con alguien de ahí, de, de Trelew es porque la cantidad de habitantes que tiene esa ciudad es parecida a la que tenemos acá en Santa Rosa, también, que, claro. ya, que ya estamos en fase 5, y bueno, este, allá lamentablemente venían este, avanzando, y bueno, esto es un retroceso, la aparición de estos casos. Sí, sí, mm. sí la verdad que sí, bueno, nosotros también tenemos eh, muchos viajeros, A nuestra, a nuestra provincia y también a nuestra ciudad. Así que, bueno, mm. eso también influye. Claro. Eh, bien, Cecilia, ¿te queda algo? No, la... no, no. Ah, bien, Cecilia, eh, no sé si querés completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés de Santa Rosa. No, agradecerles a ustedes por, por la comunicación y, bueno, ojalá puedan seguir avanzando, que continúe así su, su ciudad. Bueno, muchas gracias. No, por favor, y, igualmente para ustedes. Bien. Cecilia Vera, eh, coordinadora de salud de Treleu, eh, que pasaba por la mañana a Quermesera, contándonos, espero que no pase acá. No, eh, interesante esto. para analizar. Eh,